Ya último turno, eh, señor Prego, para dar las explicaciones que estimen oportunas. Eh, se, señor Prego, por favor. Bien, gracias. Primero, mmm, agradecer el tono del señor Isasi, como siempre, a Joaquín por… ...por sintetizar cuáles son... ...las situaciones, las posturas aquí de cada uno... ...y ahora voy a hacer un par de... ...comentarios adicionales... ...los sueldos y salarios... ...están contestados a juntas generales... ...salvando la LOPEDE... ...si alguien no entiende el documento... ...ya no es un problema de la respuesta de Metro... ...se lo aseguro... ...y en cuanto al Partido Nacionalista Vasco... ...para salvarla al OPD... ...para salvarla al OPD... ...porque este consejero delegado... ...no puede dar el salario de nadie... ...que además ya no trabaja en metro... ...debería leerse bien el informe... ...y tiene la información básica... ...luego, en este caso, el grupo del PNV... ...sí que puede conocer perfectamente... ...el salario de este consejero delegado... ...porque está referenciado... ...y lo dice el documento... ...para que quede claro... ...luego... Luego, eh, señalar respecto a los paros. Claro, los sindicatos de metro han diseñado unos paros, como he explicado antes, muy bien hechos. Pero es curioso, cuando los paros son de dos horas, los trabajadores de metro acuden en la proporción que he dicho. ¿Qué pasó el día la huelga general que hemos tenido hace poco? A sorpresa. Vienen más a trabajar... Esa es la solidaridad de los trabajadores de metro... ...con el resto de los trabajadores. Es curioso, ¿eh? Vinieron más conductores a conducir... el día de la huelga general... ...que en las propias huelgas de metro. Para analizar. A mí sí me gustaría... ...que el grupo de Bildu... ...que parece que gestiona también... ...la parte sindical... ...hubiera explicado... ¿Por los sindicatos de Metro no aceptan el arbitraje y pretenden volver a negociar por tercera vez lo mismo? Porque cuando hablan de negociar es que algo van a sacar, alguna tajada van a sacar. Un incumplimiento no se negocia, por eso fue hasta los jugados. La responsabilidad de la dirección de una compañía no se negocia, desde nuestro punto de vista. Igual, aquí hay grupos que piensan que la gestión de la compañía, que es lo que está en juego, señor Isasi, se puede negociar. Y esta dirección piensa que eso no se puede negociar. ¿O es que vamos a poner al comité de huelga como comité de dirección de metro? Me hubiera gustado que hubiera explicado esto como representante de Bildu y aparentemente portavoz sindical en esta sala en cuanto eh, al partido nacionalista vasco yo creo que confunden algunas cosas yo creo que confunden estar en los órganos de gestión con dirigir son dos cosas distintas y solo me permitirá el presidente como por alusiones del CTB y también ostento el cargo de director gerente del CTB Sí que de manifestar para negar la acusación que se ha hecho. De que los plazos de entrega de toda la documentación en el CTB son mucho mejores que en épocas pasadas. Y también, sobre todo, desde que está la representante del Partido Popular, que es muy exigente y tiene razón. Y tiene razón. Pero los cumplimos los plazos. O sea, que no venga el caso, que no sé También lamento que, interesadamente, supongo, se confunda sindicatos con trabajadores. Yo no tengo nada contra los trabajadores de metro, pero los sindicatos creo que están haciendo un flaco favor a los trabajadores de metro y a la sociedad. Y son dos cosas distintas. El por qué no existen problemas contra las empresas, se lo tendrá que contestar algún sindicato. Porque aquí es un problema la congelación salarial y en todas las empresas de diputación no Será lo mismo, ¿no? En cuanto a la previsión de la bolsa de conducción, eh, ya he explicado que la previsión es que hasta el 13% aguantamos sin ningún problema. Pero pasar del 8% al 15% es ampliar en un 100%, casi en un 100%. Y eso no es normal ni natural. Y es una estrategia sindical. Y antes me olvida olvidado decir que por qué bajó en marzo. Pues aquí también los trabajadores son muy astutos. Ustedes saben cuándo era la Semana Santa, ¿verdad? Si uno está de baja no se puede ir de vacaciones, pero si se da de alta el día anterior se puede ir de vacaciones. Eso ocurre sistemáticamente en metro, en los colectivos de conducción y supervisión, todos los años. No es nuevo. Todos los años. Así que vean cómo los trabajadores juegan con este concepto. Pero hay un dato de la chequera que a mí sí me gustaría contar. Mire, al principio he hablado de los sueldos y de la subida del 50% de la masa salarial, que es la chequera del convenio del 2008. Y yo he unos cálculos. A mí me gustan mucho los números porque he de decirles que es una premisa que lo que no son cuentas son cuentos que todo lo que hablamos de negociación todo cuesta dinero puede que no sea al trabajador en sí pero sí a la sociedad mire si con el convenio en lugar de las subidas alegres que hemos hablado se hubiera subido el IPC de cada año más un punto más un punto y aplicando la congelación Los ciudadanos de Vizcaya viajarían con un 7,63% menos de tarifa, todos. Y si fuera un 2% por encima del IPC, que ya es muy generoso, sería un 6,47%. Es decir, los 90 millones de viajeros de metro, por una desde mi punto de vista... ...mala negociación del convenio... ...porque rompe la estructura... ...societaria y económica... ...de la compañía... ...están padeciendo... ...un 7% de sobrecoste en las tarifas... ...ese es el coste de la chequera... ...cuando hablo de que... ...si se cede a lo que se quiere... los sindicatos... ...costará en 3 años 5 millones... ...sé de lo que estoy hablando... ...sé de lo que estoy ...pero ya... A mí ya me gustaría terminar sintetizando algo, todo lo que hemos tratado aquí. Desde que en el 2010 comenzaron las demandas de los sindicatos denunciando falta de plantilla, el número de conductores y supervisores que han prestado el servicio sin ningún tipo de afección se ha mantenido constante y ha subido. Nunca ha bajado. Con la estrategia, lo decía antes, de incrementar el absentismo se ha demostrado que la gestión de los recursos de Metro Bilbao puede ser mucho más eficiente de la contemplada hasta ahora, desnudando la situación laboral fijada en el convenio 2008. Eso sí, sin afectar en modo alguno al servicio prestado a los ciudadanos de Vizcaya. En relación a las averías, se ha criticado la reducción del gasto de mantenimiento aunque no ha salido aquí hoy pero se ha criticado a lo largo del conflicto no solo es falso sino que se ha incrementado considerablemente más de un 20% pero esta dirección jamás va a sacrificar las partidas de mantenimiento para cumplir el presupuesto anual cosa que sí se hizo en años anteriores cosa que sí se hizo en años anteriores esta dirección No solo cumple el presupuesto, ya lo he explicado, sino que además ahorra, preservando las partidas de gastos de mantenimiento porque suponen la inversión en futuro para Metro Bilbao. Desde la dirección de Metro tenemos una cosa clara. No estamos dispuestos a sucumbir al chantaje que de, al que algunos quieren someter a la sociedad vizcaína y mucho menos vamos a permitir que esta entidad se convierta en la moneda de cambio de intereses particulares Lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. A pesar de todas estas cuestiones, por nuestra parte continuamos con la firme voluntad de alcanzar un entendimiento con los sindicatos y seguimos ofreciendo soluciones que consideramos viables, razonables y responsables, tanto para la plantilla como para la ciudadanía. Y una última reflexión que espero que se me entienda perfectamente. La teoría de juegos... Sugiere que cuando personas racionales se enfrentan a quienes están irracionalmente decididos a que la destrucción, a la destrucción, si no logran su objetivo, son estos últimos los que prevalecen. Yo espero que, sin embargo, en el caso de Metro Bilbao, finalmente la racionalidad impere.